Y hoy jueves 23 de enero es la segunda jornada para Fitur y Día de la Comunidad Valenciana en ese escaparate internacional donde Elche vuelve a vender sus atractivos turísticos en la capital del país. El alcalde ya anunció ayer que ha llegado a Fitur para promocionar su potencial turístico con tres patrimonios de la humanidad, con una dama del Chequianela y con 10 kilómetros de playas excelentes, aunque castigadas por el litoral, de ahí que los populares hayan reclamado a los gobiernos central y autonómico inversión urgente. ...para recuperar todo el litoral valenciano... ...antes de esta Semana Santa de la temporada turística... ...el alcalde Carlos González espera de esta edición de Fitur... ...colocar a la ciudad entre los principales destinos turísticos... Elche viene a Fitur con la finalidad de promocionar el gran atractivo turístico que tiene nuestra ciudad. Somos una ciudad con tres patrimonios de humanidad, algo que eh, ocurre en muy pocos lugares en el mundo. Somos la ciudad de la Dama de Elche, que la anhela, no la tiene, la tendremos, pero somos la ciudad de la Dama de Elche, que eso también imprime marca de ciudad y que posiciona turísticamente. Y somos también una ciudad con un indudable atractivo desde el punto de vista de nuestro patrimonio cultural ...y de nuestro patrimonio natural... ...diez kilómetros de playas... ...de excelentes playas... ...una de las mejores playas... ...del Mediterráneo... ...y espacios naturales... ...con un eh, valioso... Eh, ...con una gran valía... ...con un gran valor... Eh, ...y un gran atractivo... ...por lo tanto... ...si a ello sumamos... ...la hospitalidad de los ilicitanos... ...y también el valor que tiene... Eh, ...la gastronomía de nuestra ciudad... ...todo eso hace... ...que Elche sea una ciudad atractiva... ...una ciudad... ...que está en Fitur para mostrar sus atractivos... ...y para seguir eh, posicionando a Elche... ...como un gran referente turístico... ...dentro de la Comunidad Valenciana... ...y dentro de España. Indudablemente... Y para ello ha sabido llamar la atención... ...con la colocación de un gran mural del Misteri... ...uno de sus Patrimonios de la Humanidad... ...un mural que tiene protagonismo destacado... ...dentro del stand de la Comunidad Valenciana... ...ya que está siendo escogido por los visitantes... ...para hacerse sus fotografías y selfies... Indudablemente, junto a, con, al resto de elementos que poníamos en valor, nuestras fiestas tienen un atractivo indudable, forman parte de lo mucho que compartimos con el mundo desde el punto de vista turístico. El misterio es uno de los principales, es el principal re, eh, y más relevante exponente desde el punto de vista de lo que representan las fiestas para la ciudad. Es patrimonio de la humanidad, es, un, es algo único y excepcional. Eh, desde el punto de vista de lo que representa y supone, y tiene un protagonismo indudable eh, dentro del stand de la Comunidad Valenciana. Eh, la Comunidad Valenciana ha querido que uno de sus estandartes, una de sus enseñas más representativas, sea este grandioso mural del Misteri del Elche, que en definitiva es un atractivo turístico de Elche, pero también de la Comunidad Valenciana. Y es que en esta segunda jornada, que hablaremos en unos minutos con nuestro compañero Salvador Campello, que se encuentra desplazado en Madrid para hacer ese seguimiento de Fitur, el equipo de gobierno se ha centrado precisamente en dar a conocer sus fiestas y quieren conseguir que la Nid del Alba sea fiesta de interés nacional. Además, en el programa La Glorieta de este jueves hablaremos de otros eventos programados para este fin de semana, pero aquí en Elche, como la cena benéfica de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, del Centenario, del Gran Teatro y del Trabajo de los Bomberos de Elche. Son los contenidos para el programa La Glorieta de hoy jueves, que como siempre lo comenzamos aquí en el 101.4 de la FM Tele Elche Radio Marca con nuestra selección musical. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Y en la sección que dedicamos a las canciones de cine, hoy escogemos una banda sonora que nos transporta a los comienzos de las historias del Hombre de Acero, de Superman, una composición de John Williams, el maestro de las melodías de Hollywood, una auténtica leyenda que nos ha dejado bandas sonoras irrepetibles. Con ella despegamos el programa de hoy. Y en los clásicos de jazz volvemos a escuchar el sonido parisino de este estilo musical gracias a la Avalon Jazz Band, un grupo que ha encontrado un lugar destacado en el panorama musical interpretando con maestría los clásicos de este género. Du hogar, une reine au méchant regard règne, dit-on, le cœur fait long, anti à 500 le cheikh Mohamed Ben Katou, pour la velle semeur d'amour dans l'immense Sahara. Chercz Antinéa, il croit voir son visage, mais ce n'est qu'un mirage. Il repart au galop, pleurant dans un sanglot. Oh bel je t'aime. Sheikh of Araby. So your love belongs to me so at night when you're asleep. So Into your tent, I'll creep and the stars there shine above. the chic yes i'm the chic yes i'm the chic a darling Pues hemos escuchado a la Balon Jazz Pan y en la sección, cambiamos de registro musical, que dedicamos siempre a la poesía, volvemos a escuchar al gran poeta sevillano Antonio Machado con recuerdos de su infancia. Y gracias a Joan Manuel Serrat, que ha puesto sonido a sus versos, ha popularizado la obra de Machado, el poeta que dejó escrito que nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla mi historia, algunos casos de recordar no quiero ni un seductor mañara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 de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno, desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna... A distinguirme paro las voces de los ecos... Y escucho solamente entre las voces una... Converso con el hombre que siempre va conmigo... Quien habla solo espera hablar a Dios un día... Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo.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 Que nunca tornar tornar me encontraréis nie ligero ligero de equipaje, Casi desnudo desnudo, los los hijos de la la Preciosa canción de Serrat con versos de Antonio Machado. Y en la sección, la última ya que dedicamos a la música actual, hoy hemos escogido un tema del último disco que ha lanzado el cantante Antonio José, que con 10 años participó, lo recuerdan, en el Festival Junior de Eurovisión. Venció en el programa La Voz, además, y con 24 años ha sacado nuevo disco Antídoto. Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se agotan los años. Querer con engaños siempre nos gustó. Mm. Estás tan cerca, igual te extraño. Mi maldita suerte me dejó tenerte para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó. Y sé juego idiota de querernos escondidas. La Equivocaré, una i mil veces me equivocaré. Porque, si amarte a ti es una. Te sabe la mía, no sentiste amor, pero se parecía a cada mariposa. Pregunta por mi, no, perdida en un jardín de rosas. No quiere las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre serde. Niech mi niech mi niech mi niech mi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 Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos preparada la conexión telefónica con nuestro compañero Salvador Campello que se encuentra desplazado en Madrid, ya lo saben, con nuestro cámara Pablo más para hacer ese seguimiento de la Feria Internacional de Turismo. Hoy es la segunda jornada, hoy se celebra el Día de la Comunidad Valenciana allí, pero queremos saber qué ocurrió ayer en el primer día de este escaparate internacional para la ciudad de Elche. Salvador Campello, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Madrid. En esta segunda jornada de Fitur, después de ayer, como has dicho, una jornada que podríamos titular como de presentación. Ayer abrió sus puertas por primera vez esta Feria Internacional de Turismo al sector profesional y entre todos los pabellones estaba el pabellón donde está la Comunidad Valenciana, estaba el stand de Costa Blanca y ahí... En, ...está la bancada corrida de todos los municipios... ...de la provincia, entre ellos el de Elche... ...pero lo importante no es tanto el folleto o el cartel... ...que por cierto está en el del Domingo de Ramos... ...sino los contactos que se hacen... ...es por eso que hubo una gran delegación licitana... ...encabezada por el alcalde Carlos González... ...quien ha destacado que la, el turismo... ...ya se ha convertido en uno de los motores principales... ...de la ciudad sin olvidar, el calzado, la industria... ...pero que sin duda es la apuesta de futuro... Por ello, apuestan por ferias como la de Madrid. Esto es lo que nos contaba ayer. En los últimos años el turismo ha cobrado una gran importancia desde el punto de vista socioeconómico. Cada vez tenemos más empleo asociado al turismo y cada vez tenemos un sector turístico más profesionalizado y por lo tanto Elche tenía que estar en Fitur mostrando todas esas eh, todos esos atractivos que hacen que seamos una ciudad turísticamente importante dentro de la comunidad valenciana y dentro de España. Lo cierto es que el stand de Elche queda en verdad deslucido junto con el resto de municipios de la provincia de Alicante solamente Alicante ciudad y venidor tiene un stand propio, porque tienen las plazas hoteleras suficientes para tener un stand propio, y lo en cuanto a cartelería, en cuanto a imágenes del ce solo hay una, pero es verdad que es muy grande, es un mural del misterí enorme. Pero al margen de todos los, de todo el espectáculo, de todas las acciones que se vayan a realizar durante los próximos días, y sobre todo de esos carteles, que a lo mejor es lo más, más vistoso. A lo que se viene a Fitur es a intentar hacer contactos con los turoperadores para luego poder re realizar viajes a Elche. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un aeropuerto internacional y que Alicante tiene puerto donde vienen varios cruceristas, de tal forma que todos los técnicos de Visit Elche están distribuidos en varias mesas que ocupan un espacio bastante grande donde no paran de tener reuniones. Carlos Molina nos contaba la importancia de esa parte que no se ve de futuro. ...para darle más realce todavía, o sea que realmente eh, no solamente es mostrar... ...pero también es trabajar el trabajo arduo de intentar que estos tour operadores... ...confíen en Elche como una ciudad turística y una ciudad donde, donde poder... ...sus visitantes donde puedan venir. Ayer destacábamos, bueno, ayer, hasta hace un momento destacábamos... ...en la crónica de Elche, buen que de camino a Fitur, de camino a Madrid... ...contábamos en la línea 8 de metro, en la que va directamente al aeropuerto Madrid-Barajas... ...y hay unos carteles de Elche en los vagones como destino de película, hecho ¿eh? como destino de película que es el eslogan de Visitelche desde el año pasado. Y es que las acciones de promoción turística van más allá de la feria profesional. De hecho, Costa Blanca, a través de la Diputación Provincial, va a organizar un desfile en Callao el próximo sábado, para mostrar las fiestas de la provincia y por primera vez ese desfile desde hace varios años... ...Elche va a tener una presencia más activa... ...porque no solamente va a estar las reinas y damas... ...también la dama de Elche viviente... ...y hasta una representación... ...de los moros y cristianos de Elche... ...¿por qué es importante ese desfile de Callao? Bueno, pues el presidente de la Diputación... ...Carlos Mazón... ...a preguntas de TeleElche nos contaba... ...por qué apuestan por este tipo de acciones... ...en el centro de Madrid. En el año pasado... ...el gasto turístico del público madrileño se ha incrementado en la provincia de Alicante un 22%, es un dato espectacular. Eso significa, por tanto, que la línea de AVE, ahora que seguimos luchando por el AVE a, a Elche y que lo seguiremos haciendo, la línea de AVE entre Madrid y la provincia de Alicante es la más rentable de España, es la que más turistas, visitantes y usuarios tiene y, por tanto, seguimos haciendo nuestra puesta en escena en el centro de Madrid con nuestras señas de identidad, con nuestras fiestas, con nuestros moros y cristianos, para que sigamos hermanándonos cada día más con Madrid. Está claro que este año es una apuesta por las fiestas nacionales, es por eso que la delegación ilicitana en futuro no solamente cuenta con el alcalde o con el concejal de turismo, también con la concejal de fiestas, quien ayer estuvo acompañada por las reinas y damas y por la eh, dama viviente de la Real Orden. Hoy, además, se va a presentar el... el La Nid del Alba como atractivo turístico. Mariola Galeana nos destacaba la importancia que tienen las fiestas dentro de ese cartel turístico. Estamos mostrando nuestras fiestas porque al final eso lo que atrae, para eso estamos aquí en Fitur, es turismo, riqueza para la ciudad y, cómo no, mostrar nuestros tres patrimonios de la humanidad, cultural, eh, nuestras magníficas playas y, sobre todo, vender o mostrar a, toda, eh, a nivel nacional, como decía, todas estas eh, particularidades que tiene Elche. Bueno, no todos son buenas palabras, no todos son buenas intenciones, también hay alguna crítica algo velada, y es que en ese desembarco ilicitano que hubo ayer en Fitur también habían hasta cuatro concejales del Partido Popular, con Palo Ruz a la cabeza. Cuando le preguntamos la razón de ese desembarco de tanto concejal de la oposición, nos dijo que era por presencia, por un lado, y segundo, para intentar reivindicar un papel más destacado de Elche dentro de ese stand de la Costa Blanca. Cuando le preguntamos eh, por qué Costa Blanca depende de la Diputación y por tanto está gobernada por el Partido Popular, Pablo Ruz nos contaba que era trabajo del Ayuntamiento reivindicar un papel más importante a la Diputación. Y de lo que se trata es de que Eche esté y que Eche cuente, ¿no? Y reivindicarnos como un referente en el contexto no solamente de la Costa Blanca, sino de la comunidad valenciana y de la oferta eh, turística y cultural nacional de España, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Hay que reflexionar profundamente también cómo lo hacemos eh, físicamente, ¿no? Es decir,. Eche ahora mismo está eh, en una situación de no toda la relevancia que debe tener una ciudad tan importante como la nuestra con tres patrimonios UNESCO, ¿no? El primero que tiene que reivindicar es el ayuntamiento y el ayuntamiento no ha reivindicado nada. Entonces yo creo que se trata de trabajar con la deputación para que efectivamente el lugar de Eche sea mucho más visible, ¿no? Es, de, eso se, de eso se trata, es importante, es importante estar y tener más visibilidad. Esa es la crónica de ese primer día de presentación de FITUR. Ahora ya comienza una nueva jornada, un segundo día. Se nota que hay menos gente que ayer, porque el, el boom de la inauguración ya ha pasado, pero no significa que no sea un día igual de importante. Quizás ahora las actividades se alarguen más a lo largo de la jornada. De hecho, se va a ocupar ese pantallón central que hay en el stand de la Comunidad Valenciana, en el pabellón de la Comunidad Valenciana, para presentar a la una de la tarde la Nid del Alba como referente turístico. Es la primera vez que se va a hablar de la Nid del Alba en los últimos años, desde que cambió la configuración de, de Costa Blanca, porque hasta ahora siempre se había hablado del misterio, o incluso ni siquiera se había hablado de, de Elche, de las fiestas de Elche. Ahora se va a hablar de la Nid de la Alba como característica de pólvora en ese contexto de fiestas del fuego que tiene la provincia de Alicante. Y no es el único la única cita que tiene hoy Elche en el Fitur, porque a las cuatro habrá un show cooking, es decir, una muestra gastronómica, con la granada mollar organizado por el Ministerio de Agricultura, ya que, como saben, la granada mollar tiene el sello de denominación de origen. Se van a cocinar varios postres que se van a repartir entre los asistentes para intentar captar la atención y decir que la granada es el fruto estrella del candel, que solo la mollar tiene ese dulzor característico de los piñones y que además tiene más posibilidades que de ser un postre. Pues, Salvador, tenéis una jornada también, la segunda, muy completa en CITUR. Te he escuchado dos veces toser. ¿Eso significa que hace mucho frío allí? <risa> hace frío, hace frío en Madrid. De hecho, ayer se pasó todo el día lloviendo, por suerte... Eh, la línea de metro nos lleva directamente hasta el cabo de las naciones, hasta la feria de madrid hasta con lo cual allí no hay ningún... O sea, que, que no se preocupe mi abuela, que estoy bien. Pues del hotel a Fitur, ¿eh? Nada de desplazamientos raros por ahí. Eh, no, no, sí. no Tenemos la parada de metro al lado con los carteles de Elche y es eh, es una maravilla. El, el, el, el además, viajar a Fitur viendo el palmeral y de ¿no? Pues espero que vaya todo muy bien y que realmente enganchemos con todos los atractivos turísticos que tenemos muchos. Y además, también por lo que has dicho, hay muchos embajadores por ese desembarco que hemos realizado. La ciudad ha realizado el Fitur. Además, el más curioso de todos no es un embajador político, es la gama de Elche viviente. Ayer, en el ratito que estuvimos con ella entrevistándola y preparando esos reportajes de Teleed, se acercaron bastantes personas nos interrumpieron bastantes veces para hacer esas fotos con ella porque la gente reconoce el traje de la dama de Elche. De hecho, Nadia Almarcha nos contaba que cuando dio vueltas por pabellones internacionales, no solamente los de España, los internacionales, la reconocían, sabían que era la dama de Elche. Y es que aunque no tenga esa, ese color piedra que tiene la, la original y vaya con los colores vivos como habría sido el traje de la dama, es sin duda una de, de las ...señas de identidad que tiene nuestra nuestra ciudad... ...nuestro municipio... Y, ...y hay que explicarlo turísticamente. Pues hay muchas anécdotas que vas a recoger... ...salva sin duda ahí en Fitur... ...en ese escaparate internacional de turismo... ...las traerás todas en la maleta... ...pero también las podremos ver... ...en las conexiones eh, a través de, de la televisión ¿no? No solamente de radio. Así es, sí... ...porque hoy tendremos un nuevo reportaje... ...en Teleense antes del telemit ...y a las nueve y media todas las imágenes todas las anécdotas y todo lo que ocurra en esa representación de la niña de la y de la hermana Goya, además, de lo que ocurre en la trascienda de ese pabellón de la Comunidad Valenciana, lo tendremos en teleelch y en teleelch.es. Pues muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Alba. Y cuidaros. Sí, lo haremos. Gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Con Rosmaria Alonso. Y seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta, son las 9 y 32, tenemos casi 8 grados y medio de temperatura y vamos a hablar ahora de la Asociación de Familiares de Personas que Padecen Alzheimer del Cheafae porque este año, concretamente mañana, cumple 20 años de historia y además hay una exposición en la Georgia Medieval, en la Plaza de Vais, de pintura y fotografía fruto de dos proyectos realizados por los usuarios de esta asociación. Y también este fin de semana hay una cena benéfica. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros en los estudios de en Radio Marca a dos de los eh, protagonistas, a dos de los responsables de esta asociación. Ella es Laura Parres, técnico sociocultural. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Y le acompaña Joan Durá, vocal también de la Junta Directiva de AFAE. Buen día, Joan. Buen día, Rosmarín. Laura y Joan, nos gustaría que nos dijeran, antes que nada, 20 años de historia de una asociación en Elche. Es un aniversario redondo. Es un aniversario que supongo que estaréis preparando todas las actividades. ¿La exposición de pintura y fotografía es un preludio a lo que viene o es la primera actividad conmemorativa de 2020? Es una de las primeras actividades que se, que se han realizado, de hecho. La exposición se inauguró la semana pasada El día 16 Y estará expuesta para que todo el mundo pueda visitarla Hasta el día 23 de febrero Esta exposición, como bien has dicho Pues recoge dos proyectos Que se llevaron a cabo el año pasado en la asociación Y bueno, uno de ellos eh, Una de las exposiciones que es la de fotografía eh, Se llama Mi reflejo eres tú Compartiendo historias de vida Y esas fotografías son El fruto de un trabajo que se llevó a cabo eh, De los usuarios De la asociación ...con los niños y adolescentes que acuden allí a la asociación... ...que forman parte de un programa intergeneracional... ...que se lleva a cabo ya desde hace varios años... Eh, ...lo que se realizó con ellos fue que los abuelitos... ...pues le contaban un poco eh, su trabajo... ...y aquellos materiales que para ellos eran más significativos... ...que habían utilizado a lo largo de su, de su profesión... Eh, ...los niños los identificaban, los escuchaban... ...y pretendíamos un poco pues, que se involucraran... ...en la historia de, de nuestros usuarios... Eh, ...con ello lo que tenemos que tener en cuenta... ...es que pretendemos involucrar a la, al tejido... ...a la gente joven... ...porque en un futuro... ...pues podrán ser nuestros cuidadores y cuidadoras. Son por tanto adolescentes voluntarios... ...que acuden a FAE... ...supongo que como técnico sociocultural... Eh, esa, in, ...esa relación entre la persona que padece Alzheimer... ...y el joven... Aporta a ambos, a ambos eh, mucha riqueza, ¿no? Hmm. Y, y en las fotografías, en la exposición, eh, ¿qué, qué, ¿qué respuesta es la que recibís de los usuarios de AFAE, de, lo, de las personas que padecen Alzheimer? Pues muchos de ellos se identifican cuando se ven y, y recuerdan parte de ese momento, de ese trabajo que realizaron con, con los jóvenes. Esto es en cuanto a la fotografía, pero también a pintura. Esa pintura de ese proyecto, eh, ¿quiénes son los protagonistas? A ver, eh, ese proyecto tuvimos la suerte que en el 2017 nos reconocieron por primera vez el proyecto, lo pudimos ejecutar, y en el 2019 otra vez tuvimos la suerte de ser reconocidos por este proyecto tan innovador que era acercar y enseñar un poco lo que es la historia del arte a los afectados de Alzheimer. Eh, lo que hicimos es, trabajando en la asociación y ambientando las, las aulas, intentamos meter a los usuarios dentro de cada época y de cada movimiento artístico de manera que ellos pudieran vivenciar ese momento. Pues trabajamos tanto el impresionismo, como el arte rupestre, como el expresionismo, arte contemporáneo. De ello de hecho, eh, las personas que vayan a la exposición pues van a ver obras de esos movimientos artísticos. Además de eso, tuvimos la suerte de poder contar con la colaboración de pintoras locales y pintores. Pues en este caso voy a nombrar algunos porque fueron muchos, pero como María Dolores Mulá... Eh, Finaniorte eh, no sé, Ineserna fueron algunas de las pintoras que colaboraron ¿Qué aportaron los artistas locales? A ver, para ellos fue la verdad es que bastante interesante porque fue una convivencia es decir, es acercar al pintor real, no solamente porque también hemos hecho visitas y salidas a museos a Alicante, en Elche pero era que ellos vieran que el arte es algo que, que está cerca de ellos, que se puede tocar se puede vivir Y un artista, un pintor, nos podía contar cómo ellos realizaban sus propias obras y qué es lo que habían en esas obras. Les ayudaron a ellos también a realizar sus propias obras y creo que es una de las exposiciones, creo que es muy rica la exposición. ¿Y, y qué movimiento artístico a través de la historia del arte es el que más impacto ha causado entre los, las personas con Alzheimer? Pues sobre todo fue el arte contemporáneo porque que ellos entendieran las vanguardias sí, que ellos pudieran entender un poquito lo que era eso y después desarrollarlo pues para ellos fue impactante y les encantó y el expresionismo también les gustó muchísimo estos proyectos van a continuar en el tiempo eh, si ¿sí podemos recibir ayuda sí todos los proyectos los que se han llevado hasta cabo al menos estos dos de arte también han llevado consigo un estudio científico Porque lo que queríamos, nosotros ya sabemos que sí que tiene repercusión, pero queríamos ver de qué manera eh, los usuarios pues, podían mantener su atención o ciertas capacidades mentales podían desarrollarse realizando este proyecto y las conclusiones pues realmente fueron muy muy positivas en los estudios que se han llevado a cabo. Pues son dos exposiciones unidas, eh, dos proyectos unidos en una exposición de pintura y fotografía que podemos visitar en la plaza del ayuntamiento en la Georgia medieval hasta febrero, finales de febrero, has dicho el 23. Hasta el 23. De febrero, pero el fin de semana hemos dicho Joan Dura que también ustedes han organizado una cena benéfica ¿Es necesario para precisamente recaudar fondos para seguir con proyectos como estos? Bien, el objetivo inicial de la, de la cena, objetivamente no era el proyecto inicial, el recabar fondos, pero evidentemente eh, era visibilizar un poquitín nuestra asociación, darles a conocer de que hemos entrado en mayoría de edad, que estamos en un momento de, de crecimiento. Sí que es cierto de que el centro nuevo se nos ha quedado ya corto, Ya tenemos los 130 usuarios que nos caben allí, que ahora ya vamos a por otro centro, a otro sistema para poder atender a nuestros usuarios. Y, evidentemente, esa cena aprovecharemos también para entregar el premio social que entrega anualmente la asociación, que lo hemos adelantado un poquitín, lo hemos hecho coincidir con estas fechas al día siguiente de cumplir los, los 20 años. O sea, es una cena de cumpleaños. Eh, ¿Dónde se va a celebrar? Se va a celebrar en el Huerto del Cura. Eh, ayer me comentó la directora gerente del centro de que ya superamos los 300 eh, invitados y que, bueno, animamos, todavía queda posibilidades, caben más, de, de poder... Es en el Huerto del Cura, es el sábado a las 11, y para los que no puedan asistir también tenemos una mesa cero, fila cero, como queramos llamarle, para si alguien quiere colaborar para, para este fin los premios sociales a quién van a entregar? Pues es una cosa que guardamos bastante en secreto, aunque <ríe> creo que ya a lo mejor sí que puedo decirte que, que ha sido unánime por parte de la Junta Directiva este año. Aquí os habéis dicho eco de algunas de las cosas que, que los galardonados eh, han hecho a lo largo de, del año, entonces casi si es uh -huh, posible no, pues, vamos a guardar justo. no vamos, vamos a, guardar a desvelarlo <ríe> pero secreto. sí la importancia o la filosofía de estos premios porque son por lo que has comentado sí, sí. Joanes para son, reconocer o bien empresas o bien personas que, de, que mostrar nuestro reconocimiento por la labor que han hecho a, a, a nivel de, de centro me ha preocupado lo que has dicho de que el centro las instalaciones se han quedado pequeñas ¿Qué significa? ¿Que hay listas de espera? Significa... ¿Que no pueden ustedes crecer en atención y en servicios? No podemos ya crecer en, en servicios, salvo que a, abramos los fines de semana, que es otro proyecto de los que estamos ahora en la Junta trabajando, ¿no? Porque la, la capacidad del centro no no da para más. Actualmente tenemos eh, seis grupos por la mañana y seis por la tarde, eh, siguiendo un poquito en la escala de Reisberg de, de poder eh, colocarlos según el estado en que están de... De, en la fase que están de, de avanzado el Alzheimer y entonces eh, no hay más posibilidades. Tenemos a tope listas de espera, no son muy largas, pero sí que ante esa situación el familiar se encuentra, se encuentra angustioso cuando ve que, que no, no da salida a esa Quién llega, quién estás? quién está, quién suele llegar a, a la asociación, el perfil de, del usuario. Pues el perfil del usuario parte generalmente de, de alguna visita que han hecho a su médico de cabecera, que a lo mejor lo ha derivado al neurólogo y el mismo neurólogo, desde el hospital general o desde el hospital Vinalopó, eh, suelen suelen darles a conocer que existe este servicio, esta esta posibilidad de de, de, de asistencia de estos Eh, personas en fases normalmente en fase, iniciales, es que decir, pero que a influyente. lo largo del año, de los años van pasando a grupos. Uh -huh. eh, en la escala de Reisberg, nosotros no la tenemos un nombre técnico, uh -huh. sino por colores, claro, son seis claro. colores, y, y evidentemente desde el rojo hasta uh -huh. el gris o, claro. o el, eh, hay, hay un, muchos matices. También tenemos una, una, una experiencia que llevamos ya unos cuantos años, es el, el, las, la atención a, a personas con con estadios muy incipientes de, de Alzheimer, que no van todo el día o toda la jornada o lo media jornada, sino que van unas horas un día a la semana para un poquitín eh, hacer un seguimiento. Claro, porque ¿qué, ¿qué importancia tienen los servicios que ustedes ofrecen? Supongo que los talleres de memoria, ¿qué, qué es lo que ofrecen Laura como técnico sociocultural? A ver, eh, ofrecemos tanto servicio como son para los <coughs> afectados perdón, y para los familiares. Lo que sí que yo quería decir una cosa es que eh, las, los afectados de AFIRME que están en fases más avanzadas, pues quizás sí que tengan un poco más de recursos, de centros donde puedan acudir o llevar al familiar, pero sí que es evidente que las personas que están en fases leves, pues los recursos es nuestra asociación, es el primer contacto con esta dura afectación. Entonces, eh, como ha dicho Joan, estamos al máximo de la capacidad y, y no se le puede ofrecer otras vías alternativas. También es verdad que tenemos el servicio a domicilio de estimulación cognitiva, pero claro, nos quedamos hasta ahí. O sea, no, no tenemos más espacio físico donde poder trabajar con ese tipo de población. Pero el servicio a domicilio ayuda, eh, claro. Pero hay que pagarlo. Sí, el servicio a domicilio eh, no sé muy bien la cuota, pero sí tiene una pequeña cuota que se desplaza un, un profesional. ...y puede trabajar allí con ellos. Y Joan, ¿de qué depende abrir los fines de semana? Bueno, va a depender también de recursos económicos. Eh, normalmente cuando inicias un proyecto... Eh, ...suele ser de entrada deficitario... Y, ...y a pesar de que se han pasado encuestas de, de necesidad y tal... El, ...el servicio de fin de semana... ...casi más que para los usuarios actuales... ...casi lo, lo tenemos planteado a nivel de junta... ...para los que no suelen asistir... Los que tienen los cuidadores en casa a diario y que necesitan también de un espacio eh, a nivel de, de personal, familiar, para poder atender hijos, eh, parejas, generalmente maridos. Entonces, eh, ese espacio vendría muy bien para, para los cuidadores de, que, que están en casa, más que los cuidadores que, que tienen eh, atención en, en el centro. Ustedes están en la portalada. Para Estamos que en la calle Meliana, en la portalada, en un centro precioso que, que, que se, a, se construyó precisamente eh, con las ideas que aportaron un número grande de, de arquitectos que en el, en el congreso de, que se hizo en Santiago de Compostela hace 10 años pues diseñaron lo que sería el centro ideal para Alzheimer y que tuvimos la suerte de que con el plan C de, de la Generalitat Eh, coincidimos que teníamos esos proyectos eh, recién iniciados, a nivel de, aprobados a nivel de, de congreso y, y la, la experiencia más mm, moderna sea, no y se, más... No eh, se equivocaron los arquitectos, diseñaron no, un centro funcional para funcional la Algeida. Funcional 100%, 100%. De hecho, las visitas que nos están haciendo asociaciones a nivel, a nivel de comunidad, incluso a nivel nacional y, y, y técnicos como arquitectos y tal... Eh, así, así lo, lo demuestro. Supongo que un edificio para este, este servicio concreto que ustedes ofrecen, eh, lo que más necesita será la luz, la luz, las ventanas, para que no se olviden de dónde están. Es un edificio de todos, son cristaleras y eh, tenemos pues, nuestros pasillos con nuestras hermosas cristaleras, zonas verdes. Estamos creando ahora una zona, pues un pequeño huerto, porque es algo bastante importante, creo yo, en la cultura de la mayoría de los usuarios que tenemos. Entonces, donde pueden pasear, donde pueden eh, convivir con la naturaleza, con, con esas plantas eh, típicas de ellos, eh, pues con árboles, oliveras, eh, cosas que para ellos son normales. Entonces, lo que, siempre lo que intentamos es normalizar su vida, o sea... Con la cena benéfica, con esta gala del sábado, con la exposición, han hecho, han comenzado a celebrar, a conmemorar el 20 aniversario. El año es muy largo. ¿Qué tienen preparado? Bien, hay cosas preparadas ya y que van a ponerse en marcha y otras cosas que, que todavía en, en la próxima junta que tendremos ahora en febrero, ultimaremos, pero de entrada... Eh, Está el proyecto de, de volver a, a, a reeditar el, el, la obra de teatro Arrugas, que se, se hizo en Elche hace dos años. Tenemos también, como ha dicho Laura, en, eh, terminando el, el, el huerto, que, que ha sido eh, un proyecto que, que lleva ya dos años eh, en, en, en, en trámite de hacer, pero que ya está totalmente ya terminada la, la obra. Ahora simplemente... Son cuestiones ya puntuales de, de, de plantar los árboles que, que faltan y poner esperar un poquitín el buen tiempo para ponerlo en marcha. Claro, sembrar para cosechar. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Joan Durán, Laura, eh, por explicarnos eh, el trabajo que realizáis y, sobre todo, la atención que ofrecéis a los familiares, que es una pieza importante en este. En este drama que pueda ser una enfermedad tan cruel como la de el olvido. Muchísimas gracias. Gracias.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 Tu coche necesita una alineación de dirección Autosuspensión Eduardo Tus especialistas en neumáticos Suspensión, dirección y frenos Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche Teléfono 965-43-34-64 Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto Por si se te antoja helado o palomitas Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos Y lo de perderte siempre será tu decisión La ciudad es tu mejor plan. Sea Tarona, tu sub por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ven a tu concesionario Seat. En Elsito, y Torre Vieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmari Alonso. El Gran Teatro del Che es una auténtica joya arquitectónica e histórica... ...en pleno corazón de la ciudad. Y además es un espacio único, si se tiene en cuenta... ...el escaso patrimonio histórico que se ha sabido conservar en este municipio. Se inauguró en 1920 y este año cumple por tanto 100 años de historia... Son muchas las anécdotas que encierra este teatro que nació con el nombre Cursal... ...y que en la década de los 90, en el 96, fue remodelado y reinaugurado por la reina Sofía. Con motivo de tan importante y destacado aniversario, el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo... ...y ha presentado una programación atractiva llena de primeras figuras del mundo de las artes, que actuarán en el Gran Teatro, pero también fuera del Gran Teatro, debido a las limitaciones de su aforo. Para hablar de esa programación tenemos al responsable de la misma, a Julián Saez. Bienvenido, Julián. Hola, buenos días, Ros. A ti también te damos la enhorabuena porque se ha llegado a 100 años de historia, a este aniversario, y la programación es completísima. Mm. ¿Has contado con algo más de presupuesto de 2019, supongo, que te habrán dado algo más? Bueno, un poquito más, sí. Pero un poquito. Un poquito. Vale. Bueno, pues aún tiene más mérito. Eh, bueno, ya sabes que como hemos comentado en alguna oportunidad en tu programa y a los oyentes, pues eh, intentamos eh, estirar al máximo la, la dotación presupuestaria que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que que, bueno, venimos manteniendo una línea, como también hemos comentado en otras veces, pues de, digamos, de tocar un poco todas las artes escénicas en sus distintas modalidades, la música, y, y, bueno, en esa línea continúa, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que hemos intentado en esta temporada, eh, bueno, pues aglutinar, eh, coger todo aquello con mucho tiempo, eh, aquello que iba a girar y que, lógicamente, podíamos concentrar De, un, de una manera importante en, en estas fechas con motivo de esta conmemoración. Pues esta misma semana se ha presentado por parte de la Concejala de Cultura y de ti eh, esta programación. Antes de hablar de ella, de todas las actuaciones, de todos los artistas que vendrán, la danza, eh, me gustaría eh, que me comentaras, ya que llevas casi una década ¿no? programando sí. en el Gran Teatro, que nos comentaras... Eh, ¿qué es para ti el Gran Teatro? Este espacio, realmente lo hemos presentado como una joya única de mm. la arquitectura y de la historia de una ciudad que tiene poco poco patrimonio, por desgracia. Pues yo creo que tus palabras son muy, muy acertadas y definen perfectamente el, Bueno, por lo menos yo las comparto ¿no? al 100%, creo que efectivamente no tenemos mucho patrimonio y desde luego el Gran Teatro es un, una, un, bueno, es un teatro precioso. ¿no? Yo que por, por razones de trabajo he tenido la oportunidad de ir a muchísimos teatros de, de nuestro país. Tengo que decir que, bueno, sí que es verdad que este teatro no tiene una fachada a la calle, ¿no?, como tienen otros que son muy bonitos, pero el interior es realmente maravilloso. Es un, un teatro donde se trabaja muy cómodo. Eh, es, eh, digamos, es, es una constante el recibir, mm, tanto mis compañeros como yo, todas las semanas elogios por parte de las compañías de teatro, es lo que de danza ¿Qué dicen de nuestro teatro? Pues son las maravillas, eh, te puedo decir, y va a estar en esta programación uno de los actores más relevantes que hay en, en nuestro país Que es José María Pou, que mm, en palabras de él, eh, es uno de los teatros más bonitos de Europa o sea, esto lo dice Pou, no lo digo yo, ¿eh? <ríe> y, y, bueno, y realmente, yo no sé si es de los más bonitos de Europa, pero sí te puedo decir que es de los más bonitos de España y bueno. de los más cómodos. ¿eh? Eh, creo que una cosa que hicieron muy bien en la rehabilitación, eh, por parte de Tomás Martínez Bois y por parte de su tío también, Manuel eh, Martínez, hicieron, yo creo que, bueno, lo hicieron muy cómodo, ¿no?, eh, Es un teatro en el que se está bien, es decir, hay otros teatros donde estás incómodo porque las piernas no te caben, estás muy estrecho. Este teatro es cómodo, es cómodo y tiene una muy buena visibilidad desde todos los ángulos. Es decir, desde Paraíso, que la gente a veces dice, bueno, es el segundo piso, pues desde Paraíso se ve perfectamente y se escucha perfectamente. Eso es debido a, a su estructura de sí. herradura, tiene sí, la forma de herradura sí. y además es italiano. Sí, es, es lo que llaman... El, el, Un teatro a la italiana, ¿no? Y efectivamente es de los pocos teatros a la italiana que, que van quedando, ¿no? Y, y bueno, ese tipo de teatro tiene esa ventaja de una muy buena acústica. Prácticamente no, no se utiliza mucha amplificación. Eh, y, y, y todo es eso, consecuencia de, de, de la buena. De, de, bueno, de lo bien que estuvo, que lo hicieron, ¿no? Que lo concibieron. Y, porque hay teatros y auditorios hechos recientemente, ¿no?, en las últimas mm. décadas, que suenan horrorosos, ¿no?, y que es todo lo contrario lo que nos pasa a nosotros con el gran teatro. Es decir, la gente lo elogia, pero al mismo tiempo también nos cuentan en tal sitio, y no muy lejos de aquí, ¡buf!, es horrible. Yeah. Los rebotes son constantes, se oye muy mal, hay mucha reverberación. Es decir, eso, eso es... Los, claro, los, los artistas, lógicamente, eso lo valoran mucho. Por eso digo que es un... creo que lo has definido muy bien, es una... Es una joya que tenemos y, que, y lo, que ya te digo, lo único que le faltaría sería completar el tener una, una fachada bonita, la glorieta sí. a lo mejor algo de eso, porque es un espacio realmente maravilloso. Y precisamente por eso, por su importancia, su excelencia, eh, siempre hay que llevar mucho cuidado con las remodelaciones que se realizan, porque la del 96 sumó. Sí. ¿La que se hizo también en 2016 sumó? Sí, sí, sí, porque bueno eh, el, realmente la remodelación importante fue la, la que se inauguró en el 96, ¿no? eh, pero porque había que adecuarlo también a los tiempos de hoy. Es decir, la remodelación aquella era importante porque los montajes teatrales y musicales eh, en, en, la, en el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX cuando se... Eh, crea el te cuando se construyó el teatro, eh, eran evidentemente de, de un tamaño muy inferior al de hoy, ¿no? Y entonces las necesidades del peine, que es de, bueno, donde se sube, eh, digamos, la, toda la escenografía y demás, pues era, era diferente, o sea, era todo muy distinto a como es hoy, ¿no? Hacían falta un hombro, los laterales un poco más amplios, es decir, una serie de cuestiones que, lógicamente, necesitaban que ya a finales del siglo XX se adecuaran, y eso... Ese trabajo se hizo, se hizo bien, pero partíamos de una base muy buena, eso es verdad. ¿no? También hubo... Y lo, de, y lo del 2016, eh, perdona que me has preguntado, eh, yo creo que entra más del, dentro del apartado de, del mantenimiento del espacio, porque eh, sí que es verdad que es un espacio que tiene un uso muy alto, eh, no es un teatro eh, digamos, donde se hacen cosas de cuando en cuando, sino que es, tiene una actividad casi diaria. ¿no? Es decir, eh, Mucho esta, más de la que te gustaría a ti. En algunos casos sí. Le has quejado a veces. En algunos de... casos sí. Porque hay sí. que cuidarlo. Hay que cuidarlo, sí. Sí, hay que cuidarlo porque es un espacio muy bonito y tiene que hacerse un uso adecuado. Es que de, estamos hablando de más de cien funciones al año. Sí, sí, sí. Estamos eh, hablando de, en esta temporada, de lo que es septiembre de dos mil 2019 a junio del dos 2020, yo creo que estaremos en torno... Eh, digamos, yo llamo funciones digamos a todo lo que es programación normal del teatro. Luego está todo lo que no es programación normal del teatro, que son actos institucionales, actuaciones de tipo benéfico, cesiones. Eh, con todo eso nos vamos a cerca de 150 actuaciones o más. Es decir Quiero decirte que es, una, es un uso muy alto ¿no? para, para un teatro. Y eso también pone en, en valor eh, la importancia de este teatro, porque está íntimamente ligado a la actualidad cultural sí, sí, y social sí sí eso es, es, es verdad que, bueno, muchos eventos sociales importantes se desarrollan allí, se llevan a cabo allí, y, y luego, eh, a nivel cultural, yo creo que lo bueno que tiene el Gran Teatro, que ha tenido es que es desde el año 96, pero quizá más desde el año 2000, cuando se crea el Instituto Municipal de Cultura, por parte del alcalde entonces, Diego Macía, pues eh, lo que se ha conseguido con el Gran Teatro es tener una programación continuada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace que el teatro se posicione en un, como un teatro, ¿no? dentro del claro. contexto nacional. ¿Cómo se posiciona? ¿El gran teatro sí. dónde está ubicado? ¿Está en la red de teatros sí. nacional? Sí. ¿Qué nosotros ha conseguido? Pertenecemos a la red nacional de teatros y auditorios públicos y festivales. Y bueno, el posicionamiento que nosotros tenemos dentro de la red es de un teatro importante, es decir, no somos digamos, de relleno, ¿no? Estamos ahí como, como un teatro realmente donde las giras, eh, los distribuidores de giras importantes siempre se fijan, es decir, eh, yo creo que estamos en el sitio que nos corresponde, como, como también el tamaño de la ciudad y, y, bueno, yo creo que la relevancia que tenemos como, como ciudad dentro del contexto nacional. Y en ese sentido yo creo que el teatro hace honor perfectamente a eso. Yo creo que ahora mismo, y llevamos muchos años ya siendo como teatro público el referente de la comunidad autónoma valenciana, es decir, porque el teatro principal de Valencia, por ejemplo, está muy dedicado a lo que son producciones valencianas, pero no abre tanto la mano, no tiene tanto número de funciones como tenemos nosotros, eso por una parte, y por otro lado eh, no tiene tan variado, es decir, no, no, no pasan por allí, eh, también porque Valencia tiene muchos teatros privados, ¿no? que lógicamente atraen programación. ¿Eh? Y entonces eso hace que nosotros tengamos un, un liderazgo ahí que, que bueno nos encontramos un poco con él, tampoco lo hayamos buscado, ¿no? pero que evidentemente bueno, hemos ido creciendo en número de funciones a lo largo de todos estos años y estamos en, en, realmente en un, en un momento dulce. ¿no? ¿Y esto ayuda eh, te ayuda porque esto supone que habrá artistas que toquen la puerta del gran teatro y que no hay para, porque quieren actuar en el gran teatro y no hay que ir a buscarlos, sino que buscan? ...precisamente sí. este escenario... ...sí, sí, claro, claro, o sea, se ha cambiado todo, ¿no?... ...yo cuando, al principio, cuando me hice cargo en 2008, pues... ...yo tenía que ir buscando, yo tenía que ir detrás de todo el mundo, claro... ...y pidiendo favores y buscando amistades y, y todo eso... ...y evidentemente se ha ido revirtiendo... ...ya había un trabajo hecho previo por parte de otros compañeros que habían estado antes... ...concretamente por Vicente Pérez... Y, ...y había hecho un trabajo importante, ¿no?, muy importante... ...pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, que había que... ...y ahora, evidentemente, cuando alguien se plantea una gira enseguida piensa en Elche, ¿no? Y a veces, bueno, ya está ocurriendo con mucha frecuencia desde hace tiempo que, bueno, hay giras que están aquí antes que en Madrid, es decir, quiere decirse que, bueno, y que en otros sitios, ¿no?, más cercanos también. Es decir, se ha invertido un poco y estamos ya, hablamos de, ya de tú a tú a otros teatros de, de este país, ¿no? Gracias, fundamentalmente, bueno, al esfuerzo, lógicamente, del ayuntamiento y al y esfuerzo, sobre todo, de los ciudadanos, ¿no? que es verdad que no solo el, el porcentaje de la gente que va no es solo de Elche, ¿no? Pero sí que hemos conseguido recuperar esa cierta capitalidad de la que a veces hablamos, pues la hemos recuperado. Es decir, creo que el teatro ha ayudado y ayuda mucho a dinamizar Ese liderazgo de Elche dentro de, de las comarcas de, de, del sur de la Comunidad Valenciana. Claro, ¿no? Y los ciudadanos que no dejan solo el patio Exacto. de butacas, lo, lo llenan. Mm. Eh, en 2016 has comentado que esa remodelación que hubo se ciñe más al mantenimiento de este espacio cultural. ¿Hay en 2020 necesidad de seguir manteniendo este espacio cultural? Te lo digo por sí. si tenéis previsto realizar cualquier obra de mantenimiento en 2020. Sí que es necesario, sí, es ciertamente es necesario. Ahora mismo, bueno, el, creo que lo que se hizo en 2016 fue eh, cambiar la moqueta, era muy necesario porque estaba muy deteriorada, fue un trabajo muy, muy importante y, y, bueno, se ejecutó a la perfección. Esto nos permitió también hacer unas pequeñas variaciones en el teatro que no se habían tenido en cuenta desde el punto de vista técnico y trasladamos lo que es el control eh, de, de sonido y de, y de luces y demás en un sitio más adecuado, ¿no? ...igual que el control que manejas tú aquí sí, en la radio... Sí. ...para que todos los oyentes ¿Dónde se ¿Dónde ubicasteis el control? El control lo ubicamos justo enfrente de, de lo que es el escenario... ...porque eso no se había previsto... En, ¿Pero en un palco? No, no? no, se cambió precisamente ah. de un palco, palco que se utilizaba... ...y que nos obligaba a utilizar dos palcos en ocasiones... ...y además no había tampoco una conducción del de, de cable... ...tenían que ir los cables por en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces esto, primero, afeaba... ...segundo, no era cómodo para trabajar... Y en tercer lugar, estábamos quitando dos palcos, ¿no? Mm. Es decir, y, y bueno, creo que lo aprovechamos muy bien. Eso se lo propusimos a Patricia Maciá, que era nuestra concejala de Cultura en ese momento. Ella le pareció muy bien. No, lo apoyó y, y, y, bueno, y, lo, y lo llevamos a cabo. ¿no? Y se hizo esa, ese cambio que las compañías han, han, bueno, han agradecido muchísimo porque… Porque ahora están en el escenario. En donde tienen que estar. ¿no? Están frente al escenario, entonces se escucha perfectamente. Es decir, es, estamos bueno, como en los mejores teatros evidentemente en eso hemos dado un cambio muy importante y fue y ahora sí que haría falta también, ahora mismo estamos con la instalación pendiente de la instalación de la climatización, de la calefacción del teatro, que es muy necesaria y, y bueno, yo creo que hay otro asunto pendiente que ojalá que se pueda ejecutar en estos próximos años, que es la instalación del foso del teatro, el teatro tiene un foso para orquesta que utilizamos y que además este año vamos a utilizar Bueno, vamos a volver a utilizar Porque lo utilizamos todos los años Sobre todo en las óperas Lo utilizamos siempre, claro uh -huh. y, y lo vamos a utilizar este año No solo con las óperas Sino lo vamos a utilizar también con una de las obras que luego hablaremos de, de danza, de ballet clásico, pues sí. que habrá con orquesta en directo. Pues vamos a hablar y, de la programación. Y, nada, el, y sería bueno poner un foso hidráulico, lo digo porque el foso es un foso claro. del, de finales Antiguo. del 19 principio del 20 con maderas, y eso pues lógicamente no da la seguridad que necesitaríamos. Pues vamos a hablar de esa programación porque hemos dicho que hay eh, artistas eh, que de primera línea que han decidido venir a, a actuar en el Gran Teatro. ¿Qué artistas son? Bueno, pues, eh, si quieres empezamos por hablando del teatro, ¿no? En, en cuanto es el teatro en sí, como, como arte escénica, pues vamos a tener nombres muy importantes, ¿no? Para mí hay citas que son, para los buenos aficionados al teatro, son ineludibles, ¿no? Eh, quizá, por, yendo un poco por orden, pues la primera sería la, la cita con Juana, que es, un, bueno, en la, la obra de teatro que ya hemos visto en otra versión, en el gran teatro, pero que en este caso viene con Aitana Sánchez Gijón. Y con ¿Cuándo che, viene? Y con Mura, eh, Chevi Muraday, el día 22 de febrero. Uh -huh. ¿sí? es, es la un, primera cita importante. Sí, es una cita importante en cuanto a, a teatro, que a mí me gustaría destacar. Luego, bueno, hay cosas de teatro que a lo mejor no tienen tanto nombre los artistas, pero son muy buenas. Por ejemplo, que la conmemoración del Día de la Mujer la haremos el 7 de marzo, que siempre nos lo piden desde la Concejalía de la Mujer, que no lo hagamos el mismo día 8 por porque hay otras actividades y para intentar permitir que, le, que aquellas mujeres que quieran puedan acudir. Y va, va a venir la compañía La Estampida, que bueno es un trabajo bien recomendado por la Red Nacional de Teatros, está teniendo muchísimos premios y la obra se llama Lo Nunca Visto y va trata evidentemente temas de la mujer, protagonizado por mujeres y es una obra maravillosa. Eh, luego pues también destacaría eh, ese mismo mes eh, con un estilo diferente más comedia más divertido para conmemorar el Día Mundial del Teatro pues la obra Un Marido Ideal de Oscar Wilde protagonizada por, por gente muy televisiva como Juanjo Artero eh, en, en la cabeza de cartel y que bueno va a un ritmo de venta muy rápido claro Uh -huh. Luego también destacaría en abril, eh, ya te lo, lo, no he mencionado antes, viene José María Pou, protagonizando Viejo Amigo Cicerón, es un clásico, uh -huh. eh, es teatro clásico y ha sido la hora más destacada del último festival de Mérida y eh, siempre intentamos que, que tener, digamos, un, eh, la obra más relevante de, de teatro clásico que pase por aquí, ¿no? Y Pou la, la protagoniza, es un gran montaje, también muy, muy interesante. Ese mismo mes tenemos también otra obra que también está recomendada, igual que esta, por la Red Nacional de Teatros, y que es otro trabajo fantástico, de, es una obra de Andrew Bowe, eh, se llama Las cosas que sé que son verdad, y es La vuelta al teatro de Verónica Forqué que es una de las protagonistas, con un reparto también muy amplio y muy, y muy interesante. Luego, en, para el mes de mayo, pues de, de, también vamos a tener un estreno de, un, de teatro de una compañía local, se llama Trote Teatro, van a presentar un trabajo, una versión que hacen del Quijote, que se llama Don Quijote en los infiernos, y, y luego pues de, de, cerramos con, con algo maravilloso, que es nada más y nada menos que para mí una de las mejores ...actrices que hay en este país, que es Blanca Portillo... ...con Mrs. Dalloway, que es una obra de Virginia Woolf... ...y bueno, es un trabajo realmente excepcional. ¿Cerráis eso... para junio con sí, Blanca Portillo? Sí, en junio, junio ya de, lo, lo destinamos normalmente a las sesiones... ...de las que hablaba antes... ...y el otro medio mes hacer la muestra de teatro... ...de enseñanza uh -huh. secundaria eh, con los institutos. ¿Y qué no. dos actuaciones son conmemorativas propias... ...que habéis organizado propias del centenario del Gran Teatro... Hemos querido que fuese un poco todo, por intentar no marginar las artes escénicas de, de ningún tipo, ¿no?, y, y tampoco la música. Hay una actuación que no está aquí, pero que te la voy a nombrar, y que sí, evidentemente, es algo especial, que llevamos mucho tiempo gestionando, y al final ha podido ser, está inmersa en una gira muy importante, que es Estrella Morente, y que el próximo día 23 de mayo, pues, estará en el Gran Teatro. Es la gran novedad, digamos, digamos, fuera de programa, que hemos introducido, y que, bueno, ha costado un poquito, porque no es fácil... Como, volviendo un poco al tema económico, pues no es fácil a veces conseguir que esta artista venga sin coste para el ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final lo y hemos Y más conseguido. estrella morente. Uh -huh. Sí, es una figura mundial ya, no es, una, no es cualquier cosa, ¿no? Es otra joya de la sí, música. otra joya. Y luego en música también, pues podemos destacar a Ana Malikian, que va a estar dos días, porque también está haciendo, está haciendo su gira mundial. Se llama Garage World Tour. Y, bueno, él está en todo lo alto en la música, no de España, sino del mundo. Y, bueno, hemos tenido que dejarle el teatro dos días porque con uno no es suficiente. No. Está agotado, nos haría falta un tercero, pero ya ¿Y su gira no da viene, más de eh? sí. cuándo viene? viene? 28 y 29 de, de febrero. ¿Y, y bueno, ¿Y ya están agotadas las entradas? Prácticamente, están, prácticamente están agotadas. Menudo, es sí. un espectáculo ver a sí, Ara con es, su sí. violín. La verdad es que sí. Él ha cogido mucho cariño en la ciudad de Elche. ¿Por? hemos tenido la, la suerte de tenerlo en varias ocasiones apostamos por él al principio eh, la primera apuesta la hicimos con, bueno, con un espectáculo muy, muy divertido que hacía con, con gente de teatro con Illana y, y bueno y luego hemos seguido a, apostando por él luego vino con José un Montón al teatro sorprendentemente para todos, para él y para nosotros el teatro se llenó y luego posteriormente bueno pues ha estado otra vez en el teatro presentando otra gira vino a la rotonda, también llenó la rotonda Y en esta ocasión no quería ir a la rotonda, pero tengo que confesar que yo insistí en que viniese al teatro porque me parecía que en el año del centenario tener una primera figura mundial era bueno era, nos venía muy bien, ¿no? Y bueno, al final pudimos convencerle para que aceptase venir al gran teatro y dejarle dos días, ¿no? Y bueno, y al final se ha, se ha podido conseguir, ¿no? Y bueno, luego tenemos al arrebato también, que está también la prácticamente las entradas agotadas. Eh, vendrá el 8 de febrero. Tendremos también eh, una actuación de, de flamenco del de máximo nivel, porque es un, un, bueno, prácticamente uno de los cantadores que está a punto de la retirada, pero es ha sido uno de los grandes, grandes, que aún nos quedan vivos, como es El Cabrero. Y va a ser una actuación, se llama Voces en Resistencia, es algo muy, muy especial, y donde él va a cantar con su hijo, que es eh, Zapata, y bueno, va a hacer ahí una cosa, el hijo es más flamenco rockero, uh -huh. y el padre es un flamenco clásico, clásico, clásico, que la gente que le gusta el flamenco sabe que es una de las instituciones, un histórico, un mito del mundo de, del flamenco, ¿no? Y bueno, pues luego también vamos a tener a Janet, como una artista también que se está haciendo también una gira mundial, vendrá precisamente, llega de Estados Unidos y viene a Elche. Está por Nueva York, por distintas ciudades americanas a lo largo de estos meses y el día 22 de, de marzo estará en Elche. Luego pues, también eh, vamos a tener eh, eh, bueno, pues, eh, algunos eh, musicales eh, importantes, eh, como por ejemplo un musical dedicado con el que abrimos te este tramo de temporada, dedicado a Lina Morgan. Maravilloso fue Volver el día 1 de febrero, que también está prácticamente lleno. Eh, tendremos también el día 7... Zarzuela... Una, uh -huh. ...una... Zarzuela muy interesante... ...porque no es una Zarzuela como tal... ...sino son trozos de Zarzuela... ...y de... ...y de romanzas... ...interpretados por Montserrat Martí Caballé... ...la hija de Montserrat Caballé... Uh -huh. eh, ...con Luis Santana... ...que es un barítono excepcional... ...y con un tenor que ha estado... ...en los escenarios más importantes del mundo... ...como es Ignacio Encinas... Eh, Luego también vamos a hacer un musical en abril dedicado a la figura de Camilo VI con el grupo con lo que era el grupo que acompañó siempre a Camilo VI uh -huh. con un cantante que la verdad es que eh, da un perfil muy bueno para, para imitar, digamos, la a un cantante de ese nivel, y, y bueno, eso básicamente es un poco... Luego tenemos bueno, en mayo vas a, vas a tener una cosa divertidísima, a, a la par que es muy interesante, que es un tributo que hacen Illana, es una de las grandes compañías de teatro gestual de este país, y ha hecho una cosa dedicada a Queen, que se llama We Love Queen, uh -huh. que es maravilloso, las canciones de Queen, bien interpretadas, bien cantadas, en directo, y además un poco teatralizadas, ¿no? madre mía no hay, hay tiempo mucho, hay mucho, y hay mucho. hay mucho y todavía no has hablado de... de los conciertos que no se van a llevar a cabo en el gran teatro sino en otra en la rotonda y en otros espacios para dar cabida porque viene Sergio Dalma sí. y Hombre más G. hombres G sí. y quién eh, más viene India Martínez también y seguramente y bueno y también Manel y tenemos también a los mejores cómicos en estos momentos del país sí también a José Mota eh, José Mota Flo y Santiago Segura irán también a la rotonda por cuestiones de aforo Y luego tendremos, bueno, en el teatro tenemos a hablar eh, a Comandante Lara, que está súper de moda, ah, también eh, viene Joaquín Reyes, Leo Harland, que también está agotado, eh, eh, bueno, eh, Comandante Lara va por la segunda función, eh, viene también Antonia San Juan, en fin, Alejandro, Magia, también viene... Y no has Alejandro, hablado de eh, y no ese ballet que por primera vez tendrá orquesta en directo. Exactamente, 8 de marzo, Giselle. La obra por excelencia del romántico, que bueno va a ser por primera vez, eh, bueno lo hace el Russian Ballet, pero lo va a hacer con orquesta en directo, que nunca se ha hecho en este teatro. Y hablando de ballet, también tenéis en mayo, creo que ese centenario, sí. al igual que el gran teatro de Alicia Alonso, con sí, sí. las primeras figuras de la danza mundial. Exactamente, Esa para mí es la, el gran reto ¿no? El gran reto del ballet clásico para, para nosotros, desde que estuviese en su día La propia Alicia Alonso con el ballet nacional de Cuba Lo trajo mi buen amigo Vicente Pérez Pues no, no hemos tenido oportunidad de tener bailarines De ese nivel, primer nivel internacional ¿no? Y bueno, en esta ocasión, sí el, Precisamente con esa gala centenario Nos viene muy bien porque estamos de centenario Coincide la vida ...de Alicia Alonso, con la vida del Gran Teatro de Elche... ...y se ha montado una cosa realmente espectacular... Eh, ...en esa gala para, dedicada a Alicia Alonso... ...con los pr primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba... ...Ballet Nacional de Canadá y Ballet Nacional francés. Juliana, ¿hay tanto...? Que el próximo mes te invito a que vengas para seguir desgranando la programación cultural del Gran Teatro en este importante aniversario, sus 100 años de historia. Muchas gracias por el trabajo y, sobre todo, por la programación que vais a ofrecer este año a todos los ilicitanos e ilicitanas. Muchas gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Con Rosmar Alonso. Pues lo han escuchado ustedes, el Gran Teatro cumple 100 años y la programación está cargada de primeras estrellas como Estrella Morente, que vendrá el 23 de mayo. Y vamos a poner suspiros de España, de Estrella Morente, pero eh, ya está aquí Iciar Martínez suspirando porque le dé paso, ya que hoy también eh, es un día complicado para los servicios informativos. Así que cambiamos de sintonía. Y le damos la bienvenida a Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, gracias por hacerme hueco. Bueno, como acabas de aterrizar, ¿hay algún corte de voz que quieras eh, eh, trasladarme para... Muy bien, pues empezamos con poquitos y haces ese repaso de las noticias. Venga, pues vamos a ellos. Empezamos en Fitur, como arrancamos ayer también los informativos, porque ya saben, el turismo se ha convertido en uno de los motores económicos del municipio más importantes, y prueba de ella, pues es eh, la, la importancia que le da el ayuntamiento y visite Elche a la feria eh, de turismo en Madrid. Bueno, pues Elche está presente eh, bajo el paraguas de Costa Blanca, Costa Blanca, junto con otros municipios de la provincia, y en los próximos días se va a presentar la La Alba como evento singular dentro de las fiestas de Elche. Además habrá pues demostración de gastronomía granadina, y se presentarán festivales de música LGTB de Elche. Como también ha informado nuestro compañero Salvador Campello que está allí con nuestro cámara Pablo más. El alcalde allí aseguró que el municipio en fitur sigue posicionándose como referente turístico de España y de la comunidad valenciana. Le escuchamos. En los últimos años el turismo ha cobrado una gran importancia desde el punto de vista socioeconómico. Que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 Pues como decía, hoy se presenta tanto la Nit del Alba como evento singular dentro de las fiestas del Che, como una demostración gastronómica con Granada, mollar, Vamos a conquistar a todos los que vayan a Fitur por el paladar también. Sí, sí. Y bueno, eh, hoy tenemos otra noticia que nos llega desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, porque ha denunciado el mal estado de los vehículos policiales en el Ayuntamiento del de Che. Han criticado que los agentes pues, salen a, a patrullar con turismos que son más de 750 kilómetros o que incluso tienen en los cierres eh, averiados del cinturón de seguridad y desde el sindicato piden una vez más una renovación urgente de ese parque móvil porque aseguran que incluso algunas unidades de servicios se han negado a utilizarlos pues para, porque no cumplen los requisitos por mínimos. Por desgracia, es una vieja mm. reivindicación, no es algo nuevo. Pues, eh, hay vehículos que están para retirarlos, como tú has dicho, uh, 750.000 uh -huh. kilómetros ya <ríe> son muchos años. Claro, tanto por su integridad como para la de los... Ciudadanos, pues una reivindicación histórica que hoy vuelven a hacer. Para hoy tenemos eh, pues más noticias, por ejemplo, eh, tenemos la rueda de prensas de Eduardo García Antiveros tras su expulsión de Ciudadanos. La... Hoy va a hablar. Hoy va a hablar, nos ha convocado a los medios de comunicación, de hecho, en diez minutos. Bueno, la formación, como saben, pidió que cursara la baja y nos dirá si pasa a ser más escrito, pero lo cierto es que el despacho de Ciudadanos ya se ha dividido en dos, literalmente. Entonces se queda, está claro que va a hablar para, <ríe> sí. pues para decirnos por qué se queda sus motivos y qué tipo de oposición es la que va a hacer como concejal no ha escrito. Eso es. Bueno, daremos cuenta de ello a la una. Eso sí, aplazamos a todos los eh, oyentes a que nos escuchen y, y sepan la, esa última hora. Hablábamos antes de Fitur, pero lo cierto es que Viveralia, que es un certamen de plantas ornamentales que se lleva a cabo en IFA, que comenzó ayer, se inauguró ayer, pues los viveristas anunciaros, anunciaron que se han consolidado el sector gracias a la exportación, porque también ha aumentado el porcentaje de facturación. O sea, que buenas noticias también para los viveristas. O sea, que hoy también nos trasladamos a otra feria, que es importante, eso sobre todo para el sector de la agricultura, como es Viveralia. Eso es. Y, por último, decir que la intención del Gobierno central de regular pues, esos precios de alquiler y cómo afectará a los propietarios de viviendas y al sector inmobiliario en general, será el tema de actualidad que se va a debatir en el programa el análisis de nuestro compañero Daniel González esta noche, a las diez y cuarto. Pues muchísimas gracias, Iciar. A la una vuelves con Marga García, con todas las noticias, las crónicas de Fitur... La crónica de Viveralia y y la, las declaraciones de Eduardo García Ontiveros. Eso es, con todo ello vamos. Les esperamos a todos. Pasen un buen día. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias cambiando de sintonía tras Iciar Martínez. Vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Gómez que, por cierto, ayer el partido fue intenso, el partido de Copa. Por desgracia, el Elche perdió en la tanda de penaltis. Escuchamos a Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche cayó de manera cruel en la tanda de penaltis contra el Atleti de Bilbao y ha quedado eliminado de la Copa del Rey. Un Elche club de fútbol que plantó cara y tuteó a todo un rey de copas. El equipo ilicitano tuvo dos penaltis para haber sentenciado la eliminatoria. Se plantó después de 120 minutos con empate a uno, ganando 3 a uno en el tercer penalti, tuvo Yasin el cuarto Y el quinto, Iván Sánchez, con que hubiera entrado cualquiera de los dos Hoy el clasificado sería el Elche Pero por desgracia ya no se puede reescribir la historia Hay que estar orgulloso de una plantilla que con los menos habituales y canteranos No solo dio la cara frente al Atleti y e Bilbao Sino que por momentos lo tuvo entre las cuerdas Todo empezó con el gol de Iñaki Williams a los cuatro minutos Daba la sensación de que iba a ser un paseo militar Pero nada más lejos que La Coruña, porque el Elche empezó a jugar bien y tuvo el gol de Fidel tras, golaz, tras jugadón de Josán en media hora del final de la primera parte extraordinaria del conjunto ilicitano. Garitano, el técnico del Atleti, reconoció que el Elche ahí fue superior. En el segundo tiempo y en la prórroga ya no hubo más goles. El Atleti tuvo posesión pero el Elche, ocasiones claras como la de en el minuto 85 de Óscar Gil tuvo la oportunidad para sentenciar la eliminatoria. En La prórroga dominio del Atleti, pero sin grandes ocasiones de gol. Y en los penaltis todo empezó bien. El Elche marcó los tres primeros y San Román marcó dos. Eh, San Román paró dos de los tres primeros del Atleti. Con 3 a 1 solo había que marcar el cuarto. Lo falló Yacin o el quinto. Iván Sánchez, penalti escandaloso. Se hablaba de robo. Y es que Yago Herrerín estaba un metro fuera de la línea de gol y eso no está permitido. Pero como no ibar. Y ni el árbitro ni en línea lo vieron o lo quisieron ver, el penalti no se repitió. Luego ya en la muerte súbita falló el séptimo tequio y al final 5-4 el Atleti eliminó a un Elche que sale, a pesar de la eliminación, fortalecido. Gracias a la imagen del equipo. Lo peor, acabaron muy castigados hombres como Josan o Iván Sánchez o Tequio, acalambrados. Vamos a ver si llegan bien para el partido contra el Almería. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Esperemos que estén ya repuestos para el partido de Liga. Y nosotros continuamos. Cerramos la ronda de las noticias con la información meteorológica. Nuestro compañero Vicente Bordonado nos informa de la predicción para hoy y para los próximos días. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días con la dana o gota fría situada al oeste de la península. Seguiremos estando en el sector menos activo de la misma. Durante esta madrugada cielos despejados y ha hecho frío sobre todo en el sur del Candelch de mínimas que han rondado los 4 o 5 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado durante buena parte de la noche de los 8 grados. Por delante una jornada con una relativa estabilidad atmosférica. Hasta mediodía cielos prácticamente despejados, situación de De viento en calma puntualmente flojo de noroeste a partir de mediodía y conforme vaya avanzando la tarde veremos intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto el viento va a girar a componente marítima de nordeste rachas que podrían alcanzar los 25 30 km por hora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 Durante el fin de semana, para el sábado, tendremos abundante nubosidad por la tarde, se podría escapar alguna gota, temperaturas máximas en torno a los 15 grados y a partir del domingo se imponen las altas presiones, la dorsal anticiclónica, para dejarnos una jornada con predominio de cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso máximas que podrían alcanzar los 16 grados. ¡Hasta luego! 101.4 el Radio Marca.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 Mejor regalo, tu nuevo Volvo. En Elche Ancara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante Hola, Carretera pues de Ocaña 40. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Teleelch Radio Marca 101.4 La radio de Elche. Bien, pues son las 10 y 28 minutos de la mañana. Faltan dos minutos para llegar a las diez y media y ya tenemos con nosotros al próximo invitado y al último del programa La Glorieta de hoy. Estamos con el suboficial del Parque Comarcal de Bomberos, el suboficial jefe, Alberto Martín. Muy buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Eh, gracias por haber venido, sobre todo en un día complicado... ...porque la semana no ha sido fácil para ustedes... ...con la dana, con el incendio en el polígono de Carrus, ...y también con el retén, ya salen ustedes de un fin de semana... ...también complicado en el aeropuerto del Altec... ...porque todavía están o han estado eh, de retén allí. Sí, efectivamente, la verdad es que llevamos una, una rachita... ...bastante, bastante delicada ya lo último ha sido pues la intervención en el aeropuerto, que por fin ayer ya la dimos por finalizada y retiramos todos los medios. ¿Ayer mismo? Sí, sí, ayer. Eh, realmente el incendio eh, lo extinguimos antes, uh -huh. pero a consecuencia del, del temporal que, de, que se avecinaba durante el fin de semana y la, el estado en que se encontraba eh, la, digamos la cubierta de, del aeropuerto, por seguridad mantuvimos ahí un retén... ...durante las 24 horas del día, por seguridad y para estabilizar aquello. Pues vamos por partes. Eh, ¿Cómo comenzó este incendio? ¿Se saben las causas? Bueno, las causas eh, realmente están en investigación. Hay una investigación judicial y claro, e inclinarnos ahora por, por definir algo que todavía no está, digamos, jurídicamente definido... ...sería un poco imprudente por nuestra parte, ¿no? El incendio, eh, a las, eh, alrededor de las dos y media de la tarde, recibimos un aviso... Estamos hablando del pasado del miércoles. 15, del día, ¿El, el miércoles, día 15, uh -huh. recibimos un aviso del, del, del aeropuerto de que teníamos un incendio. En principio se trataba de una, cu de una cubierta sin, sin más datos. Eh, nos desplazamos, evidentemente, hacia el lugar con una, una dotación completa... ...y bueno, una vez que se hizo la valoración de la situación... Eh, ...vimos que era un... ...era importante... Eh, ...aparentemente no parecía tan importante... ...por, el, por los materiales empleados... Eh, ...exteriormente se veía fuego... ...pero que parecía que se iba a extinguir fácilmente... ...pero el problema es... ...el material... Eh, ...que tenía una, una cámara de aire interna... ...y por ahí se iba extendiendo el fuego que aparentemente desde el exterior no se veía. Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta de la extensión del incendio, que al final de todo pues estamos hablando de más de 1.300 metros cuadrados de cubierta... ¿Cómo pudieron atajarlo? Porque si pues, no veían, ustedes a ciegas apagaron o claro, atajaron eh, un incendio. El problema es que ni por la parte superior ni por, por, por la parte inferior podíamos atacar porque el fuego eh, era interno a través de unos paneles de, de tipo sándwich que se llama, que llevan una cámara de aire interna. Entonces tuvimos que hacer pues trabajos, digamos, eh, muy específicos de, de extinción, haciendo unas, unas catas, unos agujeros. Por supuesto, lo primero que, que hicimos fue aislar la zona de, de terraza, de cubierta de las cúpulas eh, próximas, para evitar la propagación. Claro, hubiera sido un desastre si se nos hubiera ido a, a otras zonas más extensas y, y bueno fue un trabajo ya digo bastante bastante delicado y bastante digamos técnico y tanto por lo estaba describiendo cuántos bomberos eran los que estaban allí bueno una vez que se vio digamos la, la, las dimensiones de del de hecho pues al final eh, estábamos alrededor de unos 40 bomberos trabajando en turnos Uh -huh. Y, y el, el papel del parque comarcal de Elche, ¿cuál, ¿cuál fue? Los bomberos de Elche. Sí, bueno, el papel ha sido principal. Nosotros fuimos los primeros, que en primera instancia acudimos al, al incendio. Y bueno, por protocolo, el, cuando ocurre una cosa de este tipo, según el plan de emergencia, inmediatamente acuden los compañeros del parque de San Vicente y también acuden los compañeros del parque eh, del Ayuntamiento de Alicante, los bomberos municipales de Alicante. Todos Eh, así está de definido en el plan de emergencia y, bueno, se constituye un PMA, es un puesto de mando avanzado y desde ahí se coordina y se dan las directrices, tanto de extinción, de organización en general. El protocolo dicen que funcionó porque se pudieron desalojar a las miles de personas y pasajeros que estaban en la terminal mientras estaba produciéndose el incendio, pero cuando ustedes se dan cuenta de la envergadura de ese incendio... Eh, ¿a quién se lo comunican y, y cuál es el trabajo? ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar? ¿Cambian el sistema de trabajo? Porque si no pueden llegar a apagar el fuego con los materiales que tenían, eh, ¿qué hicieron? Sí, bueno, inmediatamente se constituye, como ya digo, un puesto de mando avanzado y desde ahí empiezan las labores de coordinación. Según lo que establece el plan de emergencia del aeropuerto, se constituye un gabinete de crisis, en el cual están representados todas las fuerzas de seguridad, como la dirección del, del aeropuerto y bueno por m, lo inmediato fue evacuar el aeropuerto por seguridad hay que agradecer a la dirección del aeropuerto que, que, que no han dudado en ningún momento eh, primar la seguridad sobre cualquier otro interés y han, bueno han, han nuestros consejos los consejos que hemos ido dando los han acatado inmediatamente cuáles eran esos consejos evacuación después mm. que eh, bueno En principio, eh, el, en primera instancia fue evacuación hasta uh -huh. valorar los daños y que realmente m, pudiéramos asegurar que cualquier persona que estuviera dentro de las instalaciones, aunque estuviera en otra zona, estuviera completamente seguro. Eso, por supuesto. Una vez que ya eh, dimos por, digamos, eh, controlado el incendio, que controlado es simplemente que es, no es que lo hayamos apagado, sino uh -huh. que sabemos exactamente la, en las dimensiones y sabemos que nos vamos a hacer con él en, en poco tiempo. Eh, ya, como sabéis, en, inmediatamente se, se pudo, vamos, se habilitó otra vez el, el aeropuerto. Uh -huh. Y ustedes eh, estuvieron apagando el fuego, esos focos, con cámaras térmicas, porque no podían llegar a, a verlo. Sí, vamos, ya digo, he dicho antes que, que realmente fue una labor, vamos, fue, fue muy laborioso. Fue, digamos, eh, tácticamente muy laborioso. Cámaras térmicas, espumas especiales para, para extinción. ¿Pero la espuma llegaba a la cámara de aire? Lo que hacíamos era, eh, a través de inyectar, hacíamos unas, unas catas, inyectábamos espuma por esas cámaras de aire para evitar la propagación e ir haciendo, eh, eh, haciendo la extinción poco a poco. Fue muy laborioso. O sea, en cualquier otro incendio, en un día lo hubiéramos extinguido, y este, como sabemos, hemos estado varios días por la dificultad tanto de los materiales como de la situación donde se encontraba el incendio. Y después el retén. Eh, ¿Por qué eh, consideraron que había que cerrar de nuevo el aeropuerto cuando estaba ya el fuego extinguido? El domingo. Bueno, una vez que ya lo dimos por, por estabilizado, que quiere decir que. El, ...que ya no avanza el fuego... ...lo tenemos confinado... ...aunque sigue eh, digamos activo... Pero, ...pero ya no avanza... Eh, ...nos reunimos bueno... En, ...con el gabinete de crisis... ...y le hicimos claro ver... ...que se avecinaba un fin de semana... ...bastante delicado... ...las previsiones eran de vientos... ...de rachas de vientos... ...de, de aproximadamente 100 kilómetros por hora... ...y lluvia... ...claro la, la cubierta del aeropuerto... Había sufrido un, un, un deterioro importante y queríamos ver el, el, el, digamos qué medidas y cómo lo íbamos a hacer para que el personal que estuviera, tanto trabajadores como, como, como viajeros, que estuvieran seguros. Cuando vimos que realmente el temporal iba en serio y, y, y realmente no podíamos garantizar la, la seguridad estructural completamente pues el aeropuerto directamente la dirección decidió cerrar por seguridad y bueno una vez más no dudaron en ningún momento que si había que cerrar el aeropuerto por seguridad se cerró y lo que primero prevalece ante cualquier situación es la vida de las personas y así se hizo es decir que cuando se cerró el domingo el fuego estaba confinado pero no apagado Sí, el domingo el, el fuego lo teníamos ya prácticamente, no lo dimos por extinguido, que extinguidos cuando ya lo mmm, nos retiramos prácticamente, ¿no? ya está apagado, ya, ya nos podemos retirar eh, por la situación, ¿no? eh, realmente o cualquier otro fuego nosotros ya lo hubiéramos dado por extinguido y nos hubiéramos retirado, pero mmm, la situación requería que, que mantuviéramos un retén ahí, que estuviéramos ahí pendientes por cualquier imprevisto, por cualquier situación, el material... Y estuvimos ahí por seguridad, simplemente... Pues oh, Alberto, por lo que dice, si se retiraron ayer, es ayer cuando ya dijeron, esto está apagado. Ha sí. estado entonces ese fuego ahí... Sí, uh, bueno, el problema es que... que una aunque, semana casi. Aunque estuviera apagado del todo, siempre pues había zonas, claro, y, y zonas interiores que veías alguna brasita o veías algo que decías, bueno, esto no va a ir a más, pero pero está aquí... Realmente lo que se hizo antes de marcharnos fue aislar completamente la zona afectada del resto de zonas del aeropuerto a través de unos cortes, eh, unas zanjas hechas en la cubierta para que nunca, en caso de que hubiera algún día alguna, algún uh -huh. otro incendio, pudiera pasar a las cúpulas que era lo que realmente nos... Pero nos este nos mismo tejado, esta misma complejidad de tejado está en el resto de la terminal y ustedes tienen que saber perfectamente las causas de este incendio porque se puede repetir en otra zona... Eh, vamos a ver cómo poderse repetir. Se podría repetir. Porque todo. ¿Qué parece? ¿Los indicios que puede indicar que fue una, eh, no sé, un cortocircuito, algo fortuito o algo que se puede evitar? Nosotros valoramos distintas hipótesis. Pero como ya he dicho antes. Ya no eh, se puede. No Están puedo, bajo. No, no, eh, dar bajo yo investigación, mi opinión en este momento cuando no es puede. un tema que está bajo investigación, entiendo que sería imprudente por mi parte yeah. ¿Vale? se sabrán las causas cuando se, de, de, se de, determine todos los, los hechos mm, está claro eh, fue en una zona donde el incendio se, se originó dónde concretamente en, la, en el tejado pero ese tejado estaba se podía pisar la gente podía pasar sí es una es una cubierta eh, es pisable porque hay en esa cubierta hay, hay infraestructura del, del aeropuerto Entonces, una cubierta que se compone de unas losetas filtrantes que tiene una capa de hormigón ligero en la parte superior y un aislante en, en la parte inferior. Luego una lámina asfáltica, un aislante térmico, lleva también debajo unas chapas de, metálicas y, y un panel tipo sándwich que es aislante, que realmente es el que, el que donde tuvimos el problema porque tiene una capa de aglomerado, de lana de roca, otra de aglomerado. Eh, es muy buen aislante, pero en este caso nos hemos encontrado con... Ya, pero ¿esa, ¿esa terraza tenía uso? ¿Los trabajadores o los pasajeros podían acceder a esa terraza? No, no, no los pasajeros en ningún caso. Es ¿Y los tra trabajadores? Los trabajadores de mantenimiento que tuvieran que acceder para, no sé, cualquier tipo de antena o cualquier tipo de instalación. ¿Había alguna obra? ¿Se estaba haciendo? Ahí siempre están trabajando. ¿Siempre estaban siempre trabajando? están trabajando, constantemente. Hay infraestructura, hay comunicaciones, hay equipos de... De, uh -huh. de, de todo tipo. Y visto lo, lo difícil y complicado que es apagar un fuego en la cubierta, eh, en estos momentos hay que comenzar ahora a invertir a, para reparar la cubierta. ¿Qué, qué consejos han, te, han dado ustedes a los técnicos, a los ingenieros de AENA? ¿Qué sí. se va a hacer con la cubierta del, del aeropuerto? Bueno, eh, nos consta que ya están trabajando. Y es, empresas especializadas están ya desmontando eh, toda la, la cubierta porque es un, es un trabajo muy complejo porque están en altura y hay que desmontarlo todo. Pero la cubierta afectada, ¿no? Todo. La cubierta afectada, evidentemente, uh -huh. claro. Luego ya vendrán los estudios posteriores de qué se puede mejorar y, y, si, y qué, qué medidas se pueden tomar pues para en un futuro evitar todas estas cosas. Me ¿Ustedes, que se van a hacer. ¿ustedes sí. qué han aprendido? ...de este incendio, bueno, porque aprendido... si se vuelve a repetir... ...ustedes ahora, ¿cómo lo harían? Sí, bueno, hemos aprendido mucho... ...en cada incendio, en cada situación de emergencia... ...aprendemos bastante, siempre... ...evidentemente, eh, bueno... ...no nos habíamos encontrado realmente... Con, ...con esta situación, y más en un aeropuerto... ...nunca... Eh, ...yo pienso que la forma, la táctica... ...de intervención y la forma que hemos actuado... ...ha sido la correcta... ...de hecho los resultados han sido muy buenos... ...y hay que, bueno, por supuesto... Eh, eh, tenemos que decir que lo más importante de todo, a pesar del riesgo que, que se ha asumido, en muchas ocasiones no ha habido ninguna baja personal, ni ningún accidente, ni por parte de, del cuerpo de bomberos, ni de ningún, digamos, pasajero, ni trabajador de, del aeropuerto. Eso es lo primordial, porque ha sido un trabajo muy delicado y, y en cierto momento arriesgado. ¿Y tenían ustedes los materiales adecuados para atajar este incendio? Sí, la verdad es que, bueno, como he dicho ya muchas veces, somos un consorcio provincial, tenemos todos los medios eh, de toda la provincia que necesitemos, de hecho se ha visto que, que cuando hemos necesitado personal hemos tenido inmediatamente aquí dotaciones de otros parques de la provincia y, bueno, el material que hemos utilizado, pues, pues realmente no hemos tenido problema. En El hecho de que hayan permanecido en forma de retén hasta ayer mismo, ¿esto eh, ha mermado eh, la plantilla del parque comarcal? No, no, en ningún caso. Todo el personal que ha, que ha intervenido, exceptuando la primera intervención, eh, todo el personal que ha intervenido posteriormente ha sido personal extraordinario de fuera de servicio que ha venido a reforzar los, los parques. Pues Alberto Martín, como jefe suboficial del Parque Comarcal de Bomberos, muchísimas gracias por haber explicado el trabajo que realizaron ustedes durante una semana en el aeropuerto de Elche. Y sobre todo gracias porque la táctica funcionó, el protocolo funcionó y no se ha tenido que lamentar ninguna víctima entre eh, los efectivos ni tampoco entre los pasajeros. Y estamos hablando de miles de personas las que sí. estaban allí. Efectivamente, efectivamente. Esperemos que no vuelva a repetirse y si se repite ya saben ustedes cómo atajarlo. Por supuesto, gracias. En el 101. 101.4 Elche Radio Marca. Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad.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 Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un t un t roc Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Rock desde 205 euros al mes, con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.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 Faltan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros continuamos con más música después de la entrevista con el responsable del parque comarcal de bomberos para hablar precisamente de ese trabajo que los efectivos han llevado a cabo durante una semana en el aeropuerto de Ilche por el incendio que se produjo en la cubierta. Y para terminar, vamos con la efemérides musical de hoy, porque cumple años Josi Domínguez, integrante del grupo de rock Duro Los Suaves. Hoy recordamos su tema: ¿Fuiste la niña de azul? Tele-Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Avatel trae más rock and roll que nunca 600 megasimétricos 3 líneas móviles con ilimitadas y 50 gigas Fijo con tarifa plana y la mejor televisión Y escucha esto Solo por 3,99 euros al mes ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más Avatel.es La revolución de la fibra La Glorieta ...con Rosemary Alonso. También cumpleaños hoy y cambiamos de registro musical... ...la cantante Patricia Sosa, cantante argentina... ...que destaca por su potente voz y sus amplios registros... ...una cantautora que pasa del folk al rock... ...por muy duro que sea el camino... ...así es como lo dice en su canción... Tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. Si Existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Prendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita que te duela, llora si hace falta limpia las heridas que cura el amor y cuando el corazón da lo de fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas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 faltan cuatro minutos para llegar a las once en punto de la mañana, nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para continuar con ustedes las próximas dos horas en su programa Entre Amigos. Nosotros, la glorieta, se despide también con música. Hoy cumple años la cantante Ángela Carrasco, quien se hizo muy famosa en este país tras protagonizar junto a Camilo VI la versión española de Jesucristo Superstar allá en la década de los setenta. Y desde entonces, esta cantante dominicana nos ofrece. Ha sido un amplio repertorio en sus canciones melódicas, como esta, Quererte a ti con ella. Ponemos el punto final a la glorieta de este jueves 23 de enero. Hasta mañana.